tuvo que tuvo que dejar este el equipo por, por una lesión y en su lugar eh, eh, ya arregló Nicolás Ferreira con quien dialogamos en la noche de, de ayer en, en Todo Red. Ya está eh, Seba Migliani eh ah, bueno nos saludamos ¿Cómo te va? Cañita? qué decís, buen día, hola cómo andan? buen día por buena sabora que Andabas ahí volando y viajando sí está sí, acabo de acabo de bajar el avión acá en Aeroparque y estoy, estoy pegando la vuelta ya Bueno, bueno, bueno. ¿Estás pegando la vuelta para dónde? Para Cañada, para Cañada, ahí a lo de mi vieja. ¿Te vas a Cañada? que bueno, donde vive tu, tu mamá y donde vos jugaste mucho tiempo en el sport club de Cañada de Gómez. Claro, exactamente. Voy a hacer, voy a tratar de recuperarme y hacer la recuperación ahí, que tengo unos amigos y unos unos médicos de confianza, así que bueno, vamos a ver si nos podemos mejorar ahí. Bueno, contanos bien qué, te, qué lesión tuviste y, y en un momento recuerdo que hablé con vos y me dijiste que ibas a, a que en 15 días ibas a estar, ¿Y qué, ¿qué pasó después? Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Por, ¿Por qué esta salida de Hispano, no? Sí, bueno, el, la verdad es, eh, al principio empezó con una contractura fuerte, digamos, nada, nada raro, eh, aparentemente no era nada raro, Eh, y bueno, después haciendo los estudios y todo me salió que tenía dos pequeñas hernias de disco en la cervical y bueno, cuidé eh, de los médicos y en teoría eran de 20 días más o menos, 25 días de acuerdo a cómo, cómo evoluciones, y todo eso con medicamentos, tratamiento y demás eh, pero bueno, parece que la cosa se, se agravó la verdad que... Eh, El, el parte médico pasando los 30 días dio que, que digamos ya estaba para jugar pero bueno la realidad es que yo no me sentía para jugar viste eh, cuando empecé a entrenar empecé a trotar eh, había molestias que eran normales pero bueno ya eh, eh, digamos elevando un poco la exigencia y y haciendo un par de movimientos bruscos viste por ahí un, unos saltos medio fuertes ya era era dolor viste un dolor más agudo Así que, bueno, eh, yo tampoco quería arriesgarme a, a por ahí apurarme o, o a hacer algo que, que no deba, ¿viste? Y después, en vez de estar tres meses, estar seis o siete meses o que la cosa se vuelva, viste, se, se agrave y, y pase a mayor Entonces, viste, no quería arriesgar a nada. ¿Y ahora qué o sea, te dicen? ¿cuánto tiempo, vas a, ¿Cuánto tiempo vas a tener que estar en recuperación? Eh, no, no se sabe, de acuerdo, no hay, no hay parámetros viste. El parámetro, los médicos me dicen que el parámetro es... Eh, el dolor, digamos eh, no Para estos casos que son ¿viste, el, Con el tema nervioso y todo eso eh, en La conducción nerviosa Tarda tarda en volver a, a conducir bien Y eso no es De acuerdo, viste, a cada cuerpo A cada, a cada sistema, viste Entonces no, no hay un parámetro, digamos eh, Que voy a decir Bueno, en 30 días tá, está bien O en 20 días, viste Eso de acuerdo al dolor, de acuerdo a la evolución que vaya teniendo yo claro Así que claro. bueno, dije La Eh, una, una lástima, pero bueno... La, la, la ¿O sea que para, para, para esta temporada ya no vas a estar? No, para esta temporada no. El club eh, decidió decidió el cambio, una cosa lógica, o sea, ellos tienen esa herramienta como ayuda y bueno, ellos eh, entendieron también que y nunca pusieron en duda eh, el dolor mío eh, y bueno, eh, se damos un acuerdo, eso Como le dije a ellos, sí para el bien del club, bien del equipo, y que todo esto salga adelante y mejorar todo, vamos, bienvenido sea. No, pero independientemente de la decisión de Hispano, que como decís vos, es recontralógica, este, y, y está bien, porque además está jugando cosas importantes y siempre se necesita contar con, con un jugador más. Eh, ¿Ya para esta temporada vos físicamente ya no no, no podés? No, no, no, no, para esta temporada eh, a lo mejor quizás, no sé, acá... No, o sea, estimativamente no sé, pero yo calculo que en un mes ya podría haber estado ¿viste? pero era también mucho tiempo para para esperar y, y el equipo viste estaba corto eh, los chicos pobres estaban jugando más de los minutos de, de, lo, de lo previsto y ya había varios con contractura, viste fue de dolores musculares dolores que, viste, por toda la carga que vienen teniendo al equipo, viste, a cortarse y todo eso así que, bueno, por, por ahora... Por lo menos esta temporada ya no voy a estar más, así que bueno, eh, mi idea es recuperarme bien, sin apuros, y bueno, y empezar a entrenar ya con tiempo para, la, para la, la temporada que viene. Cañita, te mandamos un saludo enorme, ojalá que te recuperes pronto, no te apures, es una lesión muy traicionera, es dolorosa, este, y sos muy joven todavía, así que tenés mucho por delante. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias y eh, manda, manda saludos a todos abrazo enorme eh, sí, Sebastián abrazo. Miñani el jugador de... el ex jugador de hispanoamericano recordemos ya está instalado en Río Gallego Nico Ferreira que lo va a reemplazar este, seguramente va a debutar esta, esta semana con con hispano. hispano que mete otro cambio más está habilitado en otro orden de cosas eh, Luis Dabney el extranjero de Peñarol como decíamos para